Bueno, eh, ya queda poco tiempo para lo que se plantea como el inicio de la temporada, va a ser el próximo domingo ¿Cómo está eh, lo que tiene que ver con las pruebas para los guardavídeos? Nosotros hicimos la reválida hace 15 días atrás este, tenemos entendido que hoy el intendente iba a firmar el decreto aprobando la reválida y la nómina eh, que van a trabajar durante la temporada 2019-2020 así que bueno, trabajando mucho, preparando esta es la última semana, ya a partir de la semana que viene estaríamos llamando a A los guardavidas que van a prestar servicio tanto en el río como en el mar para que retiren su ropa y formalizar el tema de los contratos uh -huh. en eh, respecto de la cantidad de guardavidas eh, ¿qué, qué número es nosotros creemos que este año vamos a tener la misma cantidad de guardavidas que el año que el año pasado 67 este pero bueno estamos en un proceso de transición complicado difícil para estos tiempos este sobre todo cuando la temporada se tiene que hacer eh, de alguna manera u otra o este el funcionario que esté arrancaría el 1 de diciembre. Eso está confirmado o todavía no que arranca el 1 de diciembre. Eh, ustedes por, están trabajando para que arranque el 1. Nosotros estamos trabajando para que arranque el 1 de diciembre, de hecho está estipulado en la ordenanza, así que bueno, nada, estamos haciendo la parte logística y bueno, daría la parte salarial que tengo entendido que el secretario de gobierno Leandro machechei está llevando adelante las negociaciones eso se pauta año a año no es cierto lo que tiene que ver con salarios el tema de salario es año a año sí tal cual y la organización y distribución de, de los guardavidas eh, lo están trabajando con la próxima gestión o lo están porque ustedes van a estar eh, digamos a cargo de los guardavidas eh, 20 días eh, eh, 10 días perdón nosotros eh, con la gestión nueva no hemos tenido ningún contacto para poder este hacer esta transición que tanto se necesita sobre todo cuando tenemos el eh, personal desplegado en las playas que es ajeno al proceso de transición porque son empleados temporarios, así que bueno, no nosotros seguimos trabajando eh, en pos de que el servicio de guardavidas esté garantizado para seguridad en las playas y bueno, después del 10 seguramente este se verá cómo se sigue para adelante. Pero recién planteaba que es complicado, ¿no? Digo trabajar eh, si se quiere como se venía haciendo el año hasta el año pasado, pero sin tener la, la certeza de que va a ser igual. Eh exactamente, no, nosotros no tenemos la certeza Eh, los guardavidas no tienen la certeza y por lo tanto nada, es un peregrinar a la oficina en busca de precisiones que aún hoy no le podemos dar, pero bueno nada, así con la tranquilidad de que en principio se arrancaría el primero de diciembre este y la semana que viene se estarían confeccionando los contratos y estaríamos llamando a los, a los a los que van a ser parte de este cuerpo de guardavidas La recomendación para los vecinos y vecinas es que hasta ese momento traten de no utilizar el río y los balnearios, digamos. No, no, en realidad la recomendaciones, bueno, siempre tener precaución, este los guardavidas se si arrancan el 1 de diciembre, van a estar hasta el, el último día de febrero en las playas del mar y después se extenderá hasta el 15 de marzo, como hasta hace todos los años en las playas del río, pero bueno, con las precauciones de siempre eh, hasta que estén los guardavidas desplegados en la playa. El domingo primero arranca tanto en el río como en el mar la temporada. Eh, ya le ya como te decía anteriormente este así lo veníamos haciendo así que creemos que va a haber una continuidad en cuanto a eso de de que empiece la temporada del 1 de diciembre en cuanto a equipamiento eh, la última vez que conversábamos cuando se hacía la convocatoria aspirantes a guardavídas eh, había algunas eh, complicaciones en la compra de equipamiento porque no no se no tenían precios a partir de la disparada del dólar se pudo eh, sa salvar esa situación pudimos resolverlo por suerte este todo eh, hemos tenido este año vamos a tener una reposición parcial de, de indumentaria con algunos agregados más que le hemos hecho este para los guardavidas y algunas sorpresas cita que vamos a tener en cuanto a, a la seguridad en el río, eh, que bueno, seguramente por ahí el Secretario de Gobierno le dará mayores precisiones la semana que viene. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.